una hay cantidad de dinero invertido para que no me baje el nivel de empleo y, y y este y y les doy a grandes empresas y a grandes corporaciones, como incluso puede ser Pechin, e incluso el mismo Clarín. Eh parte del salario que que no pueden pagar, no podían entre comillas supuestamente pagar esas empresas. Ese importe sí. lo lo dedico a eso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 arriesgar y ser osado en, en armar chacas propias nuevas ciudades este hay números hecho no, no voy a no, no me gusta dar muchos números en radio porque vos sabes que se pierden rápidamente pero vamos a una argentina donde eh, can, cambiamos cierto molde de la economía pues o, o nos vamos a volver a medir exclusivamente por los niveles de consumo es decir, hay que argentina. quebrar la monopolización por actividad no hay que abrir el juego para la competencia de cooperativas sectores empresariales medianos los vinculados al mercado interno exactamente es decir si si yo voy a si, a ver eh, datos que ya sabemos las pymes reúnen el 80 85 por ciento de, lo, de, de los de las la posibilidades de empleo en la argentina Eh, hay innumerables cantidades de acciones que ya el gobierno tomó en favor de las pymes está correcto pero hay una pregunta que se realizan un a mi entender un un, eh, un dirigente muy importante muy muy inteligente estuvo durante 10 años en el inti enrique martínez este sí. que señala se hace una pregunta no es decir qué producimos para quién producimos Y, y, y, ¿Y qué queremos producir a futuro? Lo, lo, lo traduzco rápidamente. Eh, mm, por supuesto que yo digo todo esto mientras eh, eh, el gobierno tiene que estar contando las camas que tiene para poder cubrir o no cubrir si una persona se va a curar. ¿eh? es decir, No lo digo desde ningún limbo de ningún lugar. Dicho esto, hecha esta aclaración, este vuelvo a, a, a la pregunta. ¿Por eh, ¿Nosotros vamos a, a producir eh, eh, pro, eh, productos, valga la redundancia, que necesita la sociedad o vamos a, a producir en función de líneas de consumo que por ahí vienen a nivel global o internacional? ¿Mm? O sea, este, eh, por ejemplo, hay, hay eh, enormes posibilidades de que la economía popular produzca todo lo que es el proceso de alimentación ...sin tener que recurrir a los grandes monopolios. Eso es un hecho concreto, está eh, ya se ha comprobado, se ha visto... ...incluso en las situaciones críticas de los últimos cuatro años del gobierno de Macri... ...donde buena claro. parte de la sociedad fue eh, eh, alimentada, eh, sobre todo los sectores más vulnerables... ...alimentada, ha tenido su propia producción y ha contenido y retenido una explosión social a partir de nuevas formas de, de, de una de, de economía. Como bien decía recién, que pueden ser en cooperativas, en asociaciones, hay distintas formas. Lo segundo, una, una segunda pregunta. este Nosotros... Eh, Vicentín... Sí. Eh, ¿Se avanza, se deja... Oh es una batalla ganada es una batalla perdida es decir el el, el principal una de las principales empresas oligopólicas del, del país este eh se podía avanzar más de lo que se hacía. Yo creo que en parte sí y creo que fundamentalmente cuanto menos en lo que tiene que ver con con la la deuda que contrae vicentín a partir de este bueno vos ya pues ya sabes los préstamos. Este que dio a último momento el gobierno de derecha macrista, entonces hay algunas uh -huh. cuestiones emblemáticas que si vos, me, vos en base a lo que vos me estás preguntando este creo que faltan algunas acciones de osadía se entiende eh y sí, me gustaríasa estamos, esta, estamos hablando con Héctor Sosa, motor económico. Eh, ...larga trayectoria periodística de Héctor... ...y Héctor no te voy a dejar escapar sin preguntar... ...vos mencionaste en algún momento dentro... ...de los monopolios el tema mediático... ¿no? ...conociendo, conociendo el yeite... ...desde hace bastante tiempo... Eh, ...¿qué harías con grupos monopolios en las comunicaciones... ...llevando el fuerte de la pauta... ...asistencia para el pago de salarios... ...y también control de la grilla tomarías alguna medida o te parece que sería entrar en un conflicto para el cual la sociedad hoy no está preparada cuál es tu mirada con respecto a este alutón de críticas de acciones perjudiciales para la cuarentena y los cuidados de damnificar el, el, la salud pública argentina qué harías con los medios concentrados en este tramo Héctor? mira este ahí vamos vamos, vamos sí, yo creo que a vos te gusta ahí por por el lado de vamos a la llaga, vamos ahí donde duele, vamos ahí donde está el, el problema el problema central, ¿no? El problema central, uno de los problemas centrales, es, es, es, es la, tam, también en Argentina no escapó eso, es la concentración monopólica, es el grupo Clarín, eh, es la hasta dónde llegó la vigencia y hasta dónde se pudo tener una determinada relación de fuerza en el gobierno en el gobierno anterior, me refiero al gobierno este, de Cristina y de Néstor Kirchner, este lo que pasó vamos a hacer un paréntesis ahora con el tema del macrismo y vamos a la a, a, a, al punto ahora vamos a la llaga eh sí. nosotros nosotros tenemos una enorme desventaja la la la la pandemia es funcionar a la derecha eh es decir la capacidad de movilización la capacidad de acción fuera del ámbito de los zoom de las charlas de los debates este pone a todas las fuerzas sociales a todas las fuerzas de organización del campo popular prácticamente esté eh, eh, retirada sobre sí mismo porque en la mayoría cumple con las orientaciones que da el gobierno entonces eh, se, eh, qué quiere decir con esto la derecha trabaja fuerte la calle trabaja fuerte el, el, el, el discurso eh, hasta ahí lo primero es nuevo lo segundo no es viejo uh -huh. entonces antes, vamos a lo segundo eh, si, si, eh, Alberto Fernández dijo al principio eh, algo que es eh, interesante y que, eh, que me parece que va por ahí la, la, la respuesta la, la respuesta que te quiero dar él dice o, o, o, o lo, lo expresó bueno. en determinado momento y después lo llevó a la práctica que este la confrontación con el grupo Clarín o con los grupos corporativos es una batalla que no hay que dar ¿sí? porque eh, de alguna manera en la etapa anterior esa batalla fue perdida yo no creo que fuera así si yo creo que eh, es decir, hoy si hay si hay algo que dejó como saldo altamente positivo la ley de medios, la, los debates, las discusiones, las tensiones políticas que se vivieron durante muchísimos años del gristerismo es que eh hoy ya no es tan fácil eh este para el monopolio de este que todo el mundo le crea. Hoy hoy está en no, no lo claro. digo en términos de de toda la sociedad, pero si hay algún elemento que dejó el debate, de poner el debate a la corporación es que eh, ya la corporación no se puede vestir este de monje, eh, como dice sí. el compañero director de, de, de motor económico, el rulo de la torre eh, sí. aquí eh, aquí al gobierno al kirchnerista este sí. eh, tuvo tres pecados capitales, se metió con tres corporaciones: la la agraria, la mediática y la judicial, y eso sí, es lo claro. que no se perdona en el tiempo. Entonces, si vos me preguntás, este, yo creo que eh, este puede ser que no sea el momento de este accionar otra, o confrontar. Yo yo creo que no, nosotros no tenemos que ir a confrontar con quienes manejan el vértigo, con quienes tienen todo el poder económico, pero al mismo tiempo tenemos que tener una política propia. Porque yo puedo okay. decidir no ir a confrontar con ellos, pero puede, tampoco uno puedo, uno no confrontar confrontar con la nación, claro uno puede no confrontar con la nación pero no dejar de asistir a los medios del Estado y a los medios populares no no puede dejar claro, de fortalecer bueno, a, y, iba, iba, iba, iba a ese punto yo yo hago sí. una relación entre medios juntos los pongo juntos, ¿eh? medios populares universidades con medios ¿m? medios claro. cooperativos y los medios públicos si yo claro, el día claro. que tengo rodeada sí. la Quinta de Olivos yo este con el personal armado de la Bonaerense en el, en mi canal público transmito cómo se hace un panqueque hay un problema. Claro. Sí. Entonces, eh, eh de eh, cuál es la de, de dónde salió, porque yo lo escucho vos lo escuchabas, a ver, muchísimo sobre el tema. Este eh este esta cuestión de que lo, los medios públicos no son para Eh Ti que ser medios cultura qué pero qué es la cultura cómo claro. se define la cultura en la sociedad mediática quién escribe hablar de política es una locura, claro. es una locura. Eh, no y y por otro lado todos los medios públicos todos los medios públicos que que fueron vanguardia en su momento y que lo llaman lo siguen siendo y que a veces han sido como mira, ponerle incluso, si querés nos vamos a Europa, la BBC, la TV pública italiana, la TV pública española, más allá que después se fu eh, fueran buenos, malos o regulares. Pero eh salían a competir. ¿Quién dijo que un medio público no puede competir? ¿Dónde uh -huh. dónde está dicho que un medio público tiene que tener el 0,1 de, de audiencia? fíjate vos, con esto redondeo, cuando fueron, eh y acá lo reivindico, ¿eh? Cuando fue la TV pública en la etapa alfonsinista y se producían, ¿te acordás? Cuando fue el problema eh, todos los intentos de golpe, Semana Santa. ¿Cuál era el canal que más se veía? A ver. Eh, de la TV pública. Ese sí, sí. había dos dos personajes emblemáticos, dos periodistas, estaba Campolongo, ¿te acordás? Este y sí. y, y la cobertura era superior al resto de los de los canales entonces este uh -huh. eh, había un canal después podemos discutir si estaba bien hecho o mal hecho algunas cosas pero eh, uh -huh. trabajaba para que tuviera un, un rating eh, no hay que escaparle no hay que tenerle miedo a la, claro. a, la a la masividad no, es, es una locura que las grandes empresas tengan derecho a emitir y un estado configurado por funcionarios que han sido votados por el pueblo no tenga derecho a emitir opinión es realmente Eso, una neutralidad. Y lo, y, lo, y, y lo otro es este creo que lo mencionaste vos en el comienzo de, de la charla este yo tengo una equi un, un equi eh, número de pauta publicitaria en primer lugar qué buena parte de los medios de comunicación por ejemplo donde vos donde estoy ahora charlando este son medios donde están hay trabajadores de la comunicación Hay que empezar a significar sí. esa cuestión, ¿viste? Entre eh a ver, eh, la puedo entender incentivada por el grupo los Clarín. K. ¿Cómo combatientes K? Parece que, claro, que en sí, vez de que trabajadores de la comunicación son militantes K. Y vos decís dónde están sí, los militantes K. ¿Sabés es por un lado? Profesor, profesor, profesor. Claro, claro, es decir, primero es eso. Y ahí, ahí pegadito viste está una especie de que de parece que son este personas que van de buena voluntad al club del barrio a hacer un programa de radio. No, no es así. Sí. Ya ya sí. existen de este de, de este campo radios. Por ejemplo, Paráfica, podrías mencionar un numerosas cantidades de experiencias en todo el país, pero existe incluso portales, portales. Nosotros hicimos un trabajo los cinco portales que no tienen nada que ver con las corporaciones mediáticas ni con los medios este que, que se pueden que, se, yo no sé por qué le llaman grandes medios Lo, yo sí. les llamaría corporaciones hace o sea, un gran medio se, sí. es decir que algo es bueno que se les llama grandes medios uh -huh. bueno hay hay ay ay hay este portales eh, hechos por compañeros del campo popular que juntos tenemos sí. más rating que un programa de televisión Entonces, más audiencias, más lectores y más calidad más audiencia más lectores y más calidad bueno, y nosotros ¿a, a, ¿A, ¿a dónde va la pauta? sí tenemos claro sí tenemos muy claro no. eso, tal cual eh, de esto queríamos charlar Héctor te vamos a volver a convocar eh, a, la, a la gráfica para seguir desgranando la actualidad desde distintos perfiles como sueles hacer